El 11 de febrero de 1895, el juez de Paz, Freilán Valenzuela, le comunica al gobernador del territorio de Río Negro, General Livorio Bernal, que sería conveniente trasladar la comisaría que se encuentra a seis leguas del lugar donde me he instalado con el juzgado de paz y transcribe la carta de 1895 donde propone que se traslade también la comisaría de policía.